Bueno, seguimos la tarde informativa, d e la 108.9, l o que significa cortes、eh, momentáneos, muy, a veces de segundo,、eh, en cada hogar de Galvez, genera a veces protesta. Estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Metrallier, de la Cooperativa d Eléctrica de Galvez. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos.、Eh, Bueno, concretamente、eh, sabemos que mañana se va a v i g i n a r un corte de luz,、eh, aproximadamente dos horas, de acuerdo a la información que maneja la Cooperativa Eléctrica. Contar un poquito los motivos. para que estos efectos se vean de alguna forma reducidos y no lo s estemos percibiendo de la forma que lo percibimos este último tiempo. De realizarse las pruebas de forma exitosa, no veríamos ningún evento. De、eh, tener que retocar algo en la programación propia de la protección de EPE en esas pruebas, podemos llegar a percibir un corte de tres minutos más o menos. O dos cortes en el lapso de ese de dos horas que van a estar probando. Perfecto. Eh, Pablo, eh, digamos, lo dije propio de la, la EPE, ¿no es cierto? Usted e se lo ha n manifestado, porque la gente por lo general digamos, se manifiesta、eh, culpando a la cooperativa eléctrica, pero concretamente ustedes compran el, el servicio a la EPE y a partir de allí está la falla, ¿no? Claro, esto es así, entendámoslo como un, como un flujo, un fluido que corre,、uh -huh. viene desde la generación, pasa por la, todas las líneas de transmisión hasta que nos llega a, a Galvez. Entre la generación y Galvez está habiendo una interrupción en ese flujo de, de, de energía, bueno, que es la interrupción que nosotros percibimos con los microcortes. ¿Por qué se dan? Porque evidentemente hay alguna falla de carácter transitorio, es decir, que está y luego se va, como puede ser un ave o algo por el estilo. Entonces las protecciones lo ven, abren el circuito y vuelven a enganchar de forma automática. Lo que, está, lo que van a hacer ahora es una modificación en que ese, esa apertura, digamos, no nos perturbe de la forma que nos estamos percibiendo ahora, que es un bajón neto de, de tensión. ¿Y digamos, eso se generaba únicamente en Gano? ¿O toda la línea que significa la zona? No sé cómo se maneja la EPE con respecto a la producción de Galvez y otros pueblos vecinos. Hay, una, digamos, ¿Hay varios pueblos ciudades que、eh, pasaba esto? Sí, esto estaba pasando en, en todas las localidades de la zona: v e r e s Galvez,、eh, López d e Grano,、eh, Corón, Darosena, San Fabián, Maciel, Barranca. En todos esos lugares sucedía lo mismo. Particularmente este viernes, las pruebas van a ser en la ET Arosena y en la salida hacia la línea Galve para configurar bien todas las protecciones que forman parte de la estación transformadora Arosena, no de Galve.、Claro. Bueno, yendo al tema de instalación de g a l concretamente d el sistema LED, ¿se sigue trabajando? Seguimos trabajando. Mañana, si todo nos acompaña, estaríamos terminando calle Mitre. Para luego trasladarnos a calle Dorrego y hacer el mismo trabajo que venimos haciendo todas estas últimas semanas. Perfecto. Bueno, Pablo, agradecerte por el momento, por la información, fundamentalmente en lo que hace este corte, así que puede ser momentáneo, puede ser la f o r a completa, así que un poco, o estaremos la expectativa. Américo, ahí lo, lo importante a tener en cuenta es tomar los recaudos necesarios en cuanto a procesos productivos y cuidados、sí. propios en, en los artefactos, es decir, bueno, de d 12 a dos, En la medida que podamos desconectemos el artefacto o no iniciemos un proceso de producción o fabricación que se vea interrumpido si se da este evento. Eso es importante recalcarlo. Claro. Pablo, un tema que d i g a m o se s da、eh, cuando uno reclama por los cortes y de la cooperativa, por lo general, el servicio que tiene la cooperativa, que son los muchachos que están allí、eh, sobre la circunvalación, te dicen: tienen que comprar tal, digamos, un estabilizador o algo por el estilo para cada aparato. Eh, y a veces uno se plantea si t e b e m o s comprar un estabilizador, realmente、eh, los costos, ¿no?、Eh, digamos, ¿es o es necesario para cada aparato o un estabilizador en general para la, la casa? Mirá, vienen de dos tipos. Primero, claro, no es un estabilizador, sino es un protector de máxima y mínima tensión con retardo de tiempo en su reenganche. Un tipo viene que vos lo ponés en el enchufe, donde tenías el, el electrodoméstico que vos deseas proteger. y sobre ese aparato le volvés a poner el enchufe de l artefacto de、Ajá. esa manera cubrís de forma individual como, trip, como si fuera un triple como si fuera un triple correcto eso es recomendable para todo lo que es heladera freezer y debe tener un retardo de tiempo de reenganche de 3 minutos ahora también es cierto que viene en uno que se puede poner en el tablero principal de cada domicilio que tiene el tamaño de una térmica y eso sí te protege la instalación de toda la casa Pero es oportuno h e l o saber: que si hay un bajón, no le va a volver la luz enseguida en el domicilio. Va a pasar tres minutos hasta que esa protección habilite la conexión de la casa.、Ya. Perfecto. Gracias nuevamente. Bueno, Américo, que tenga buena tarde. Ahí estuvo Pablo m a s t r e、eh, l l r ingeniero de la Cooperativa Eléctrica, evitando、eh, la información con respecto al tema de este corte que se va a d r i g i n r mañana al mediodía, correctamente, 12 a 2 de la tarde. Como dice él, y、eh, lo dice el informe de la cooperativa, puede ser parcial, total, veremos cómo se da. Ojalá sirva para que, digamos, se e s t a b l e c e fundamentalmente el fluido eléctrico que viene de la EPE y que a veces lo pega cada bajón y que te deja, pensar, te deja protestando, es poco. ¿Qué hace la cooperativa eléctrica? Saltan las líneas, las redes sociales. ¿Qué hace la cooperativa eléctrica?